80, g r a n t e mazo de los 80, pero eso sí, reconvertido al sonido de los 90. Lo que s u e n a es una versión estupenda de Baker Street de Undercover para rompernos las c a d e r a s 6 y 9, una menos en Canarias. Esto es p l a y k i s s e n r i c k y García. Bueno, pues el 28 de abril de 1983, Michael Jackson llega al número uno de la lista americana con su tema Beret, tercer sencillo de su sexto álbum como solista, Thriller. Es una de las canciones más famosas en toda la carrera de Michael Jackson y le dio dos premios Grammy en las categorías de Mejor Canción del Año y Mejor Voz Masculina de Rock. Además, estuvo nominada para Canción del Año junto a Billie Jean, otro tema del mismo disco. Como dato curioso, te contaré que Michael Jackson contó con las participaciones especiales de los guitarristas Steve Lukather y Eddie Van Halen en la grabación de Brit. Luke Garner tocó el riff de guitarra y también el bajo, mientras que Van Halen hizo solo el de guitarra. El 13 de marzo de 2006, b i l l i d fue relanzada en el Reino Unido como parte del proyecto Visionary de Video Singles, un conjunto de 20 vídeos de las mejores canciones de Michael Jackson.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 ピーキー。 Oh, que intensidad de canción desde 1995 y de su álbum Jagged Little Pill ponía una pica en Flandes con temazos como este. You Are Now. Bueno, y hablando de temazos, prepárate para los próximos minutos. Van、oh. a sonar Yatsu y Steve Miller Band. Y además, una de esas canciones con las que seguro se te corre el r i m e l Escucha. s h a l o w Lady Gaga y Bradley Cooper. Ya ves, intensidad top en los próximos minutos. Aquí, en el show de la tarde. Play Kiss. Play Kiss. Todas las tardes en Kiss.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 Joker Steve Miller b a n d con esto que se llama Abracadabra. que Él quiso hacer Abracadabra y oye, le salió un Eureka. Las 6 y 36 minutos, una menos en Canarias en directo desde XFM. Si te acabas de incorporar, ante todo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Qué tal ha ido el día? Fantástico, ¿verdad? Pff, sobre todo porque mañana ya es viernes, s ¿eh? e Empieza ya. A tener el cuerpo esas ganitas de un par de días de asueto. Bueno, si te capas de incorporar, hoy que sepas que estamos dedicándole la tarde a las queridas mamás, porque el domingo es el día de la madre y hoy queremos saber cómo te daba la brasa tu madre o、oh, si te la sigue dando. Vamos hasta Instagram, Marieta Belver, dice, <ríe> dice: Pues mi mamá me decía que la ropa interior siempre la llevara limpia por aquello de que si tenía que ir al hospital de urgencias, <ríe> mis braguitas estuvieran impolutas. Entonces, eso era muy de madre s e n t o n c e s a h o yo te digo, te digo una sugerencia. Querida, la ropa interior hay que llevarla limpia siempre, tanto si pasa algo como si no. Vamos a Madrid, Sergio. Muy buenas tardes, Ricky. Pues mi madre tiene 59 años, yo tengo 37, ¿Sí? y desde que se inventaron los teléfonos inteligentes, ¿Sí? cada vez que me ve. Me da la brasa. Siempre se ha roto algo, siempre no funciona algo, pero ella nunca toca nada. ¿Qué he sido yo? d e e s t a r el fantasma del teléfono que desconfigura ese teléfono cada vez que me v e Que tengáis muy buena tarde.、Eh, Emilio, desde Valencia. Hola, Emilio. Lo de mi madre es.、Sí. <risa> tienes todos los números、sí. <risa> para comerte la zapatilla. <risa> Un saludo. Hola, buenas tardes. Soy Rafa, desde Terrasa. Hola, Rafa. Mi madre es muy cansina con que salga de casa con la cama hecha. De hecho, muchas veces me preguntas: ¿Has hecho la cama? Sí, mamá. Y a lo mejor es mentira. Y he llegado a casa y, como tiene llaves, me he encontrado la cama hecha. O sea, es, es, es superior a ella. No, no, no puede evitarlo. Qué mal lo pasas, ¿eh? Que te haga tu madre la cama, ¿eh? c a n a l l a <risa> 606-712-658. O bien en redes sociales, playkiss-es. Cuéntanos. ¿De qué manera te da el abrazo a tu madre? En positivo y sobre todo con muchísimo cariño. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Quédate! e p l a k e s s m o d e r n w o r l d o h do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in In all the good times. I find myself longing for change. Fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? ん FU-、oh. Siempre increíble. Esto es Rick. Con Rick García. Menos cuarto, las siete. Ay, qué bien, qué contentos estamos, ¿eh? Y, y te estarás preguntando por qué está este tío tan contento. p o r nada, toda s la s tarde s estamos aquí contentos y felices. Hombre, hoy un poquito más porque ya es jueves, ¿eh? Mañana viernes. Ya sé. Ya se puede oler el aroma de fin de semana. e h Bueno, hoy estamos、eh, pidiéndonos de qué manera os agobia v u e s t r a Santa Madre. ¿eh? Sergio de Madrid dice que tiene a su madre abonada a su teléfono móvil. Rafa de Tarrasa, que su madre le hace sufrir haciéndole la cama. Emilio de Valencia, que su madre tiene una habilidad especial con la zapatilla. <risas> Pisanda de Granada, que dice que a su madre le encanta hacerle un tercer grado periódico. Cuéntanos la tuya, 606-712-658 o bien en PlayKiss-es. Hoy con Smartbox, un pack que se llama Aventura. Esto es Play Kids con Ricky García. Super cachonda del clásico s e p t e m b o What's on us more? Han sido los que le han dado este toquecillo super discotequero a esta canción que nos encanta ya en su versión original. Son, por supuestísimo, inigualables. a i r w i n on fire. Bueno, son siete minutos para alcanzar las siete 7, las s en Canarias. Bueno, pues hoy estamos dedicándole la tarde a las queridísimas mamás porque el domingo es su día. Y a través del 606-712-658, pues nos puedes dejar tus mensajes de cómo te da la brasa tu mamá. Hola, Ricky. Hola. Soy, soy Martín de Vigo. Hola, Martín. Y cuando mamá m e da la brasa es cuando me dice que coma r a p i d i t o y <risa> que haga los deberes r a p i d o ¡Hola! Yo lo intento, pero no puedo. Claro. Así es la cosa. No te sale, pero es que luego Martín nos ha vuelto a dejar otro mensajito y nos dice: Aún así la quiero porque es la mejor madre del mundo. ¡Oh! Esto es p l i c k i c k c o n Reque García. So high I did not recognize interpretación De pop por esta canción, por este temazo que se llama This Love, su álbum Songs About Jane 2003. Bueno, y sabes cómo la vamos a pasar a la vuelta? a h o r a llegáis, baila Ranz para ponernos al día con la información en tiempo real en el boletín de las 7. Y luego, de nuevo, a bailar. Esto es Kiss.